Fernando Rueda, qué historia la de Kasugi, ¿eh? Está absolutamente sorprendente y, y cuantos más datos conocemos, peor. Hoy vamos a conocer más datos aquí en Tirar de la Manta. El pasado mes de octubre se cumplió un año del asesinato de Jamal Kasugi, el disidente saudí que osó cuestionar de manera indirecta la legitimidad del príncipe heredero de Arabia Saudí. Ese día entró en la embajada de su país en Turquía. Lo detuvieron interrogaron, asesinaron y le cortaron en pedazos. Así fue como acabó la historia de una persecución de alguien que osó enfrentarse al todopoderoso príncipe Mohammed Bin Salman, conocido como MBS. Lo que hoy quiero contaros es algo que pasó durante los meses y años anteriores, algo determinante para entender cómo esa nación inmensamente rica trató a un periodista que estaba en contra de la línea oficial un comportamiento que se reproduce en los países dictatoriales y por desgracia también en los democráticos el servicio secreto saudí necesitaba controlar cada movimiento cada acción, cada amistad de Khashoggi con este objetivo, sumado al de tantos otros sospechosos compraron a la empresa israelí, sí a una empresa de sus grandes enemigos judíos la firma tecnológica NSO el software de vigilancia Pegasus Dicen en la empresa que solo se los venden a gobiernos para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada. Pero saben perfectamente que cada uno hace lo que le da la gana con sus productos. Los espías saudí se lo instalaron a Khashoggi y a otro disidente amigo suyo, Omar Abdulaziz, con el que hablaba frecuentemente. Desde ese momento los espías pudieron leer sus mensajes y correos, escuchar sus llamadas, hacer capturas de pantalla... Registrar claves que se introducían, acceder al historial del navegador e identificar a sus contactos. Vamos, podían espiar cualquier aspecto de la vida de Khashoggi. La Unión Temporal de Israel y Arabia Saudí se ha reproducido en otros terrenos, como por ejemplo en Marruecos, con el mismo objetivo, controlar a los disidentes. El uso de Pegasus ha llevado a reaccionar a una gran compañía, Whatsapp que ha presentado una querella contra los israelíes de NSO por este tipo de espionaje que aprovechaba una vulnerabilidad en su sistema que permitía la instalación de troyanos. Este no fue el único camino que utilizó Arabia Saudí para vigilar a Kasodi. Necesitaban información, cuanto más mejor. Consiguieron que dos empleados de Twitter ejercieran de espías de MBS para robar información personal sobre él, sobre otros destacados disidentes y sobre miles de personas que utilizaban la plataforma. Los tribunales estadounidenses han detenido a dos hombres. Un tercero creen que vive en Arabia Saudí, como responsable de esta operación de espionaje a gran escala que deja en evidencia la seguridad de Twitter. Nuevos datos de Khashoggi y su amigo Abdul Aziz se sumaron a una extensísima carpeta que dejaron de llenar cuando MBS se hartó del disidente mayor del reino e hizo que le cortaran en trocitos. Claro, todo, supuestamente. Fernando Roda, muchas gracias. Un abrazo.